Fronteras del futuro. Todas las semanas, eh, todos los domingos eh, por la noche, las cruzamos eh, guiados por JS. Javier Sevillano, Javier, muy buenas. Hola, codirectores, ¿cómo estáis? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, ¿Cómo, ¿cómo, te ¿Cómo te hallas? Yo me hallo bien, perfectamente. Sí. <risa> Yo, <risa> oye, eso, eso, eso ha sonado muy, muy internáutico, ¿eh? No, muy internautico, estamos perfectamente porque tenemos una buena cobertura de Internet, ¿sí? Ah, sí, claro. Esto Oye, pero de todas formas en estos días evidentemente hemos necesitado mucho. Esas conexiones van todas por datos, todas van por lo que se conoce como Internet. Han El... fallado bastante, ¿eh? se ha demostrado que todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo no, creo que sí, bueno, no han sido perfectas gener... Las conexiones en de televisión algunas han sido Bastante complicadas y bastante Sie difíciles siempre, siempre se puede mejorar Pero hay que tener en cuenta Que el El, el hecho del confinamiento en el, A mitad del mes de marzo Supuso una prueba de estrés Muy, muy importante para la red De internet en España Y bueno, en, en toda en Europa todo mundo, sí, sí. y Exactamente, en todo el mundo Y mira, la, la, red, de, la red Española, ahora mismo Eh, ...ha demostrado que, que ha funcionado casi, casi muy bien. Eh, eh, siempre nos andamos quejando de los operadores telefónicos y todo esto... ...por los precios, por las pirulas que nos hacen, cuando, bueno, todo esto. Y, y sí es cierto que hay, hay muchas cosas que mejorar, pero en cuanto a la infraestructura que ha demostrado el, el someter al estrés, de, y, y hay que situarse que el, el día 13 de marzo no se sabía absolutamente nada de que íbamos a estar confinados al día siguiente, el, el, el sábado 14. Sí, sí, y todo pasó fin, de, un, es... de un momento al otro, otro. habría que preguntarse, que, ¿qué hubiera bueno, sido de nosotros en Del Mundo eh, sin si internet no eh, durante ese tiempo? Bueno, el pues, tiempo. pues la red española ha demostrado que sí ha estado a la altura, es una de las pocas, por así decirlo, eh en comparación con otras redes, tanto del resto de Europa como incluso de los Estados Unidos. Eh, la red española eh, de infraestructura de Internet, de la, la, la fibra eh, óptica que llega hasta los hogares, que es, esto es muy eh, el FTTH que se llama, eh, es muy raro que ocurra en otros países de Europa donde la fibra llega solo hasta el edificio pero no hasta, hasta, hasta el mismo ordenador del hogar como ocurre en España. Esto ha supuesto eh, que durante un, un Muchos años previos, la, las inversiones de las eh, operadoras ha sido muy importante. Fíjate, eh, ha habido una inversión acumulada entre los años 1998 y 2016 de 126.600 millones de euros. Es decir, eh, ahora mismo sí podemos presumir de tener la primera, eh, no solo en cuanto eh, a, a número de conexiones, sino a calidad de la, de la, de la red de, de fibra española de, de banda ancha, Y es la primera de Europa y la tercera del mundo en cuanto a calidad y a eh, conexiones que puede realizar eh, de forma óptima. Es decir, si sí es cierto que ha habido eh, eh, algunos momentos más de que no ha funcionado ha sido de, de, de, no, de, o sea, no que se haya caído la, eh, la red sino que ha, ha habido demasiadas peticiones en un punto dado y vamos a explicar un poco esto cuando ocurrió esto los los eh, El, el, el incremento de, de, en los primeros días del estado de la arma, el incremento del tráfico de bot en, en el móvil aumentó un 40%, el de datos fijos un 70%. Y, por ejemplo, aplicaciones como WhatsApp, que es la más conocida en, este, en, en, en, en su sector, se multiplicó por seis. Netflix, que es la también ahora mismo en Europa, la más conocida o la más utilizada eh, es en stream, para streaming, eh, se multiplicó por cuatro y ¿verdad? las herramientas. Perdón. Que es verdad, que es verdad, sí, que, sí, que sí. hubo muchísimo Claro, porque movimiento. todo el mundo se, quedaba, se quedó en casa y, y entonces, eh, lógicamente, lo que ocurrió es que hubo mucha demanda también de ocio, por así decirlo. Acuérdate Pero, aparte... que, que, perdona, que en los supermercados, junto con eh. las plataformas, también se ha las palomitas. Sí, claro, exactamente. Bueno, pues lo que ocurrió, por ejemplo, las plataformas de videoconferencia como Skype, eh, FaceTime, Zoom, Hangouts, pues eh, aumentaron su, su, su uso entre seis y ocho veces en los primeros días eh, en, que, en que estuvimos confinados aquí en España. Quiero decir que de una forma mmm, casi sin eh, haber hecho pruebas previas se pasó a, al vivo y al directo de tener que pasar toda la eh, actividad de las redes corporativas a las residenciales es decir, todo el tráfico que se eh, producía en las redes corporativas de las empresas al pasar de una, en un fin de semana a teletrabajar todo el mundo esas, eh, ese tráfico eh, tuvo que desviarse o, o tuvo que eh mm. Eh, sí, desviarse a las redes de, la, de las de, de las casas particulares que eh, la eh, infraestructura es totalmente diferente a las de las redes eh, de las redes de las empresas esto mm, supuso que en muy poco tiempo las operadoras tuvieron que mm, lo que ellos llaman redimensionar es decir adaptar a ese nuevo tráfico eh, las redes eh, las redes de, de los hogares porque las redes eh, de las empresas Digamos que estaban en ese momento inactivas al haberse vaciado las empresas. ¿Qué es lo, lo que ocurrió? Pues eh, ocurrió que en momentos dados en las eh, el tráfico eh, eh, fue tan importante en estas redes que se formaron eh, cuello, cuellos de botella, es decir, mm, eh, por uh, hacernos un, una idea, lo que ocurría hace años, cuando teníamos el problema de que todo el mundo queríamos llamar el Nochevieja a nuestros familiares y amigos en, en el mismo momento Exacto, viene a ser lo mismo, es verdad Sí, exactamente, sí, claro. eso ponen ellos como como ejemplo, no es que la red no funcione, no es que la red se colapse y se caiga, no, es que en un momento dado, otro ejemplo puede ser cuando eh, hay un concierto muy importante y todo el mundo queremos sacar la entrada por internet, a un servidor que no es que se colapse, no es que se caiga, sino que eh, eh, tiene tantísima demanda que no tiene capacidad suficiente para eh, eh, eh, eh, eh, atender esa demanda en un momento dado y lo que se forma es un cuello de botella y hay unas esperas muy largas para eh, poder eh, atender ese servicio. Esto es lo que ha ocurrido en algunos momentos puntuales. pero eh, como para en el España, futuro va a mejorar o no? Sí, en el o sea... futuro evidentemente tiene que mejorar y, ah. y, y así lo va a hacer porque lo que ha demostrado la red española es que sí es cierto que la penetración que tiene esa red de aquí en España es casi del 98 o algo más del 97% de la población que tiene acceso a, a, a 4G y la penetración de la fibra en sí es de un 74% de los hogares frente al 26% de Europa o el 15% de los Estados Unidos. Es decir, que es una red ahora mismo es la mejor de, de Europa y eso sí lo, sí lo ha demostrado eh, el, el, este, esta prueba de estrés lo que les ha eh, hecho ver a los eh, operadores es que eh, nunca había habido algo parecido no, no había ningún precedente de esta demanda de una forma y de pasar eh, de una red eh, corporativa de, de las redes corporativas sobre todo por la mañana a, a redes eh, domiciliarias y además recordáis que también en esos primeros años los principales operadores españoles hicieron eh, un comunicado conjunto, Telefónica Vodafone eh, Más <coughs> Móvil y Orange hicieron un comunicado conjunto pidiendo en esos primeros días a la población que mm, procuraran no hacer uso de las eh, de Internet para el ocio, sobre todo en el momento eh, de, por la mañana para que las, eh, la gente que estuviera teletrabajando no eh, tuviera problemas eh, de esto de ralentización excesiva. Aún así, por ejemplo, en la Comunidad Europea, eh, algunos dirigentes de la Comunidad Europea acudieron y hablaron, por ejemplo, con Netflix para que redujera la calidad de su emisión en un 25% para evitar que si todo el mundo se conectaba a ver películas de Netflix, por ejemplo, que consumen mucha banda ancha, pues eh, no colapsara e inter interfiriera no solo en el el, en el teletrabajo, sino también en las redes de los hospitales y las eh, eh, eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en ese momento estaban desarrollando una labor que no se había producido y, nunca y en España y que también estaban conectados por lo mismo. Acuérdate también la cantidad de niños que han estado con los colegios online o sea que, que ha habido una saturación que demasiado, demasiado ¿eh? Exactamente, pues fíjate en el caso de Movistar eh, comparando el primer el eh, lunes que estuvimos confinados con el lunes anterior, siete días antes, observaron un 26% de aumento, es algo ellos eh, elaboraron después un comunicado y dijeron, es como si eh, en, en un segundo eh, se estuvieran viendo eh, todo el mundo en eh, 1500 películas En, en alta definición por segundo en ese, el aumento de tráfico respecto al lunes anterior cuando todavía no estábamos eh, confinados es decir, en comparación el domingo por ejemplo el domingo siguiente con, con el, el domingo anterior el aumento, eh, el consumo mejor dicho, se disparó un 84% lo mismo ocurrió en la red de Vodafone y en la, en la de MassMobile, incluso también en la, en la de Orange todos eh, lo que hicieron es eh, poner a prueba su, sus redes y lo que hicieron es re, lo que ellos llaman redimensionar es decir eh, eh, eh, distribuir ese tráfico en diferentes nodos y si un nodo eh, que es el, el centro de distribución por así decirlo cuando nosotros pedimos o, o, o entramos en internet eh, eso, esos nodos eh, pueden llegar a colapsarse y entonces lo que hicieron es redimensionar la red y eh, distribuir distribuir todo el trabajo que tenía a lo mejor, un nodo demasiado cargado con, por medio de otros nodos. Además, las redes que tenemos en España de fibra óptica están bastante todavía tienen una cierta capacidad de, de absorber más tráfico del que en, en condiciones normales lo hacía hasta un 25% más debido a esa inversión que ha habido en, en años anteriores y que ha sido muy, muy, muy muy importante hay que pensar que, por ejemplo la, la fibra óptica eh, en, en, cuando nos llega hasta, hasta el ordenador de casa está eh, compartida entre 32 hogares, es decir, lo que llega hasta el edificio, cada esa línea luego da o, eh, servicio a 32 hogares, imaginaros si en todos los hogares estuviéramos eh, de un edificio en esos 32 hogares que eh, eh, estuviéramos demandando eh, una gran capacidad de, de, a internet digamos que estaríamos eh, pidiendo a, a la fibra que llega hasta el edificio más trabajo del que puede dar que es, eh, tiene una capacidad de 2 gigabytes por, por segundo entonces si pedimos mucho más cuando están todos los hogares eh, conectados, evidentemente la línea no se cae, pero no va a poder abastecer en, en, en, como, en como lo hacen condiciones normales, toda esa demanda, no obstante eh, lo que hacen también eh, que no se haya caído la red, es que no todo el mundo nos conectamos eh, en el mismo momento y a la vez es decir, cuando tú te bajas eh, o te conectas a no sé, una información, a un eh, una web de un periódico, por ejemplo, lo que te haces es que te descargas la información pero cuando te la has descargado se para el tráfico y en ese no hay un, no es como una autopista que están constantemente los coches pasando, pasando, pasando, sino que cuando tú te has descargado lo que vas a ver o para tu trabajo o por lo que sea, en el momento que ya lo tienes en la pantalla de tu ordenador, digamos que la línea se queda libre por, por, de, por hacer un símil, ¿no? Entonces eh, esa capacidad que tiene la línea de eh, trabajar lo mínimo justo para des, eh, descargar lo que tú eh, buscas, pues esa capacidad que tiene digamos de inteligencia, por, por decirlo de alguna manera, eh, hace que la línea no esté constantemente sobresaturada y además eh, eh, los picos eh, que se producen o que se han producido en, en ese momento eh, eh, en ocasiones es muy o relativamente eh, fácil evitarlos si, y por ejemplo en vez de abusar muchísimo del wifi, estamos con conectado a un cable eh, a, a de terne, de Cernet no que da una velocidad más estable que y sin pérdida de señal como puede ocurrir con con, con cuando saturamos la, la señal de wifi es decir mmm, más si muy, javier eh, lo crees que, que he sí, dicho ¿no? al principio bueno que funcionó mal mal bueno, relativamente ha ha funcionado claro. a lo mejor siempre no, queremos no más mejor, evidentemente y por los precios no sé qué siempre pero si si supiéramos en aqu, en esos momentos cómo están funcionando o cómo han funcionado en otros países, sí. eh, la red española, la, la red de fibra española, ya, ya digo, es la mejor de Europa y una de las tres mejores del mundo, no solo por capacidad, sino también por calidad. Y en ese sentido, eh, lo pagamos en las facturas, evidentemente. Pero sí es cierto que los operadores, sobre todo, cuando se liberalizó el mercado hace unos años a partir del año noventa y tantos, eh, cuando ya hubo cierta competencia entre operadores, eh, eh, sí empezó un momento en que empezaron a competir entre ellos no solo por el cliente sino por tener la eh, red más eh, atractiva para que el cliente mm, fuera a su a su eh, eh, acudiera a su catálogo de de, de, de internet, bueno eso ¿no? eso está muy bien pero algún día te tendremos aquí en el estudio ¿no? pues digo yo no yo estoy Ahora, aquí muy abra, tranquilito abra, muy a gusto ya eh. ya ya te veo ya te veo que cada vez es más cósmodo <risa> y, el invitado la invitada no ha aparecido ¿no? como no, para nada no, hoy no. no está dormidito Sí, sí, sí, oí Pero ya vive. recuperado Que, que hable, sí, que sí. hable, que hable Que yo duermo, ¿no? Exacto Javier Sevillano Javier Sevillano, mil gracias A vosotros Hasta el fin de septiembre Hasta el fin de septiembre